Bueno, yo creo que todos sentimos no el viernes cuando empezamos a conocer las noticias que aquello que estaba sucediendo en París, pues era como si estuviera sucediendo aquí, no muy cerca. Quizá porque París es una ciudad en la que, quien no ha estado alguna vez? Y, y hemos conocido además de primera mano muchos de los lugares donde los terroristas asesinaron a más de un centenar de personas. Y porque también estamos viendo que realmente se está convirtiendo en un problema global, este es un problema mundial. ...que tendrá que tener muchos frentes de reacción... ...desde luego que los gobiernos en las alturas... ...tomen como decisiones para combatir el terrorismo... ...pero también más abajo yo creo que en las ciudades... ...y en los pueblos de toda Europa... ...yo creo que hay que trabajar una pedagogía... ...para eliminar cualquier semilla de odio... Eh, que pueda ...y de ideas que puedan alentar la violencia y el terror... ...yo creo que en eso también es muy importante contar... ...con los musulmanos, hoy había aquí musulmanes... ...y tenemos que mmm, digamos transmitir esta imagen ¿no? y ellos tienen un papel muy importante que hacer para desterrar de sus filas a la gente, sabemos que son muy pocos, pero que son fanáticos y que están dispuestos a todo, pues no se sabe muy bien para qué, porque realmente más allá de crear eh, sufrimiento y de generar dolor, pues poco más van a conseguir. ¿no?